Distribuye y comercializa en la Argentina M.I.F. Distribuidora Colectora Este 1493 Kilómetro 30, Panamericana Ventas arroba Distribuidora punto com .ar. que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuenta si ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo puro se es que cande de morir. El León Santibamb pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: Queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el chato de la gente va hacia el mar Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a este programa De uno contra uno Último de la semana, Damián Fernández, Noelia Orman El beso enorme para Matías Traversa eh, Con algún problemita pequeño este, De, de salud de las nenas, nada de importante, cosa de, cosa de chicos Eh, por eso no va a estar aquí con nosotros Arrancamos de esta manera con el informe de la semana 5 ¿tenemos? tenemos Subcampeones, medalla de plata Sub-18, categoría 3 versus 3 Un histórico del básquetbol eh, eh, argentino Que no tiene que ver dentro del rectángulo Sino detrás del, del rectángulo Uno de los que tuvo Uno de los promotores De la película Tiempo Muerto Emilio Gutiérrez, técnico de este equipo, nos contaba lo siguiente De esta muy buena actuación en el Mundial de la categoría 3 vs 3 Sub-18, donde Argentina perdió la final con Nueva Zelanda 20 a 18 Fueron los pibes, fue memorable La verdad que estoy orgulloso de haber dirigido a ese equipo Y haber convocado a estos pibes Lo bueno del 3x3 es que no hay absolutos todavía ¿Entendés? Eh, pues nosotros fuimos sin base y sin pivó con cuatro jugadores versátiles que tenían buen tiro y que tenían buenos unos contra uno. De hecho que en Buenos Aires 2018 el, el básquet es 3x3. Su equipo está haciendo una gran postemporada. Hablamos de la Unión de Formosa. Primero eliminó al subcampeón de la o segundo, mejor dicho, de la zona de la Conferencia Norte. Hablamos de Fabio Demty, nos contaba acerca de este presente y la obligación de llevar a quinto partido a su equipo. La Unión de Formosa frente a San Martín de Corrientes, partido que será televisado por la pantalla de DirecTV mañana con Carlos Altamirano y con eh, Pablo Viola. A partir de las 9 de la noche, Fabio Demty, el técnico de la Unión de Formosa, nos decía lo siguiente. Ojalá que que el sábado podamos tener un premio, sobre todo un premio, le digo yo a los jugadores, a, a no claudicar, a saber que siempre hay algo más por hacer en la temporada, más allá de que no tuvimos una temporada regular buena, el equipo nunca abandonó la lucha. pues está dando, me parece, un poco más para para ayudar, tenemos un extranjero como Carassier que... ...anota, eh, se lleva siempre defensa... ...bueno, estamos bien, hemos llegado bien al final. El jugador importante que pasó por la Liga Nacional... ...debutó ya grande, se había ido muy jovencito... ...hablamos de Federico Van Lá, ...que tuvo paso por la selección argentina... ...este año nuevamente eh, en el básquetbol español... ...mucho tiempo jugando en el básquetbol español... ...nos contaba acerca de su temporada qué va a pasar con él, con su futuro, y bueno, acerca de la fundación que él tiene y que lleva adelante aquí en la República Argentina, esto nos decía eh, Fede Van Laque. Un año bueno a nivel de equipo, eh, mejor que, la, que el año pasado, así que los objetivos del club eh, se cumplieron, eh, siempre hablando de un equipo con un presupuesto modesto local tuvimos una, una de las mejores rachas de la historia del, del equipo a nivel personal, bien, un año raro eh, con algunas cuantas lesiones mundo y Nicolás Provito la, van demostrando cada día el nivel y la jerarquía que tienen Y, y así puedo nombrar a, a muchos chicos que, que han salido de la liga de los últimos años que pueden eh, tener un, un, un buen un, una buena participación en una liga importante una de las ligas mejores del mundo como, como es la liga CB. Los oficiales, que miraban... De Federico Van que nos vamos a Gonzalo García. Es el coach del momento porque su equipo en la noche de ayer le ganó a Peñarol en Mar del Plata en el polideportivo 74 a 63 y de esta manera deja Peñarol fuera de una instancia decisiva en la Liga Nacional y juega muy bien el equipo de Gonzalo García. Por eso la nota por eso hablamos de básquet cuando hablamos de Gonzalo García es sinónimo de explicaciones es sinónimo de, de buen juego. Gonzalo García con Matías Traversa con quien habla, nos decía lo siguiente acerca de su equipo y de la serie Vamos a encontrar un poco la vuelta antes la verdad no no ganábamos un partido de del visitante, nos costaba mucho ganar. Creo que nos pusimos un poquito más sólidos en defensa, sobre todo, eh, no, no tan permisivos. La verdad que, que hayan se hayan comprometido tanto con nuestra propuesta de, de trabajo y de juego a uno como entrenador lo hace sentir satisfecho. Toda esta última parte del año de la serie regular y ahora los play-offs eh, la verdad que dio un saltito de calidad en el en el juego de señora a, a Peñarol, sabemos que un quinto juego, eh, aunque es en casa, contra Peñarol, no sabe. La verdad que tiene asesinos seriales. De Gonzalo García nos quedamos en Mar del Plata, porque claro, cuando le hicimos la nota estábamos en Mar del Plata, porque ahí estaba jugando gimnasia. Que repito, ya dejó afuera a Peñarol, le ganó 3 a 1 la noche de ayer, 74-63. Y nos vamos a la otra vereda, los primos no de Peñarol a los primos de Quilmes, obviamente. Hablamos de eh, Junior Sequeira, partido polémico, con, con partido fue un partidazo, los playoffs están realmente muy lindos, muy lindos, con mucho público, con, con partidos... Eh, que se definen por detalles en las últimas pelotas como hacía tiempo que no que no teníamos esta esta etapa de playoff y obviamente después del partido de haber perdido por un punto yo que manifestaba lo siguiente en este bonito programa de esto que es uno vaya el resultado no creo que fue un, un gran partido eh, a, a lo que amamos el váquez como siempre digo es afortunado estar dentro de la cancha y Sinceramente, eh, no pisa, pero cuando lo veo a Brito que se levanta, antes que tire el negro, lo primero que miro es eso, estaba viendo los pies, y Brito muy convencido, marca doble. Nosotros, no, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar al Baje, nada más pensar en corregir lo nuestro, porque fue la reacción de obra, eh recuperar la cabeza de, de todo estar estar bien estar junto como tuvimos durante toda la temporada y estamos y olvidarnos de, de los jueces y de todo lo que se hable lo que se hable parte dirigencial parte de, no, no no tiene que tocar a nosotros el resumen los protagonistas noelia damián los protagonistas nuestros de la radio de todos los días realmente completo tenemos un lindo programa cargado de, de notas cargado de de información, la gran victoria de gimnasia, la gran nota deportiva de la jornada. La gimnasia le ganó Peñarol 74-63, eh, perdiendo el primer cuarto por cuatro puntos, ganando el segundo por 10, ganando el tercero por tres puntos y ganando el último por 2 el equipo de gimnasia de Comodoro con Gonzalo García a la cabeza haciendo historia en esta competencia de la Liga Nacional. Peñarol un grande que se despide antes de tiempo. Eh, un equipo muy ganador, con, con muchos jugadores importantes Pero bueno, con una temporada también muy desgastada Se los veía que estaban por ahí sin nafta, que no habían encontrado eh, su mejor juego Se va Peñarol, lo deja fuera de gimnasia, un gran equipo eh, Esta noche hay partido, juega Quilmes, juega Obras en el Once Unidos Seguramente otro partido tremendamente apretado Con un estadio que va a explotar, ojalá que no pase nada, ojalá que hayan bajado los decibeles, no la gente eh, que se portó muy bien, sino todo los, el, el mundo que está alrededor del básquetbol y que tiene, que tenemos la responsabilidad de bajar sí o sí los decibeles que por lo general el hincha tiene y me parece que ahí fallamos ojalá que no pase nada, no pasó nada el otro día, Quilmes y Obras van por el punto número 4 de la serie eh, bueno, ojalá ojalá por lo lindo que tiene la serie, los de Obras me van a querer matar, pero por lo lindo que es la serie, por lo, lo, lo, el buen partido que se pueda llegar a mirar el día lunes, para que vayan a quinto juego y que uno pueda disfrutar un partido más de playoff. Mañana, los amigos Charles Altamirano y Paul Viola van eh, hoy ya partieron rumbo a Resistencia, después de Resistencia se van a Corrientes, cruzan el puente y van a transmitir San Martín de Corrientes, el equipo Glazer de la temporada, frente a este momento... Podríamos decirle a Gleice también Que está viviendo la unión de Formosa Que está realmente muy bien de la mano de, de Fabio Delti La conducción y el paraguayo Javier Martínez Dentro de la cancha El partido de hoy 21 30, el partido de mañana 21 horas eh, El de hoy lo vas a ver por LNB Contenidos, el de mañana Por la pantalla de DirecTV ¡Arrancamos! Mira pum para arriba eh Y esto tiene que ver con algo que vamos a, a tener después Pum, pum para arriba No, no eso, es un, eso es una caída Más que un pum para arriba Eso es una caída, eso es una caída, Damián. Discúlpame, pero no el 56, no, o el 57 la caída, no. 12 y 13 de este día viernes ponemos la primera pausa y después ya estamos con los protagonistas hablando de la Liga Nacional de Basket, dale. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Ya llega el campus de invierno de Oscar huevos Sánchez. Será un campus tecnificado con estaciones de lanzamiento, defensa, habilidades y técnica individual. Casi seis horas diarias de trabajo con fundamentos y técnicas. Podés elegir pensión completa, media o sin pensión. Del 27 de julio al primero de agosto en San Fernando. Informes e inscripción en huevosanchezcampus arroba gmail punto o en triple W Ya llega el campus de invierno de Oscar claro, Huevos Anchez. Noveno encuentro de básquet Open Sports Mar del Plata. Se realizará el fin de semana largo del 15, 16 y 17 de agosto con la participación de todas las categorías. Viste el poli deportivo con rojo y lola y la camiseta de regalo para cada participante. Infórmate en opensports.com.ar o con Juan Lofrano escribiendo a juanlofrano@gmail.com. Opensports.manoplas. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, que ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. comunícate con tu productor asesor. Llamá al 0810 888 0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 www.sssalud.gov.ar Número de inscripción 1679 En julio, vuelve